En Radio Kermes, en la 106.1. Y tenemos comunicación telefónica en este momento con Marcelo Pedontá, subsecretario de Trabajo de la provincia de La Pampa. Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Eh, te voy a preguntar, obviamente, por el tema paritarias, pero eh, ya que estábamos eh, recién repasando un poco esto de la reunión de la CGT con el Fondo Monetario Internacional, preguntarte si tenés alguna opinión al respecto. Mira, yo particularmente de los dirigentes de la CGT a nivel nacional soy un poco descreído. Me parece que hoy se están poco a poco vulnerando los derechos de los trabajadores porque hay una pasividad de la conducción de la CGT a nivel nacional que no me llama la atención, pero que sí ha desamparado a, al movimiento obrero de una manera categórica. Me parece que sí, hay que tener esperanza en ciertos dirigentes que por cuestiones obvias, algunas, otras por convencimiento, han puesto una piedra para la lucha de la reivindicación de estos derechos. ¿Vos te imaginás que el año pasado fue un año muy luctuoso para el mundo administrativo laboral, nos quedamos sin Ministerio de Trabajo, algo que era una bandera para todos los trabajadores. Eh, la CGT fue muy tibia al responder ante eh, la presentación de la ley de reforma laboral, fue muy tibia ante estos avances consecutivos, vuelvo a decir, sobre derechos que son históricos, para los trabajadores. Y me parece que eh, hay que dejarlo ver cómo va a reaccionar la CGT en esta instancia, pero particularmente no soy un tipo muy optimista. Ajá. Todo lo contrario pasa con los dirigentes sindicales del interior, que son hoy la reserva que tiene el trabajador, y que son los que presionan a la cúpula para que éstas no sigan durmiendo en la siesta eterna. Eh, hacíamos esa aclaración porque lo hemos conversado con, con Luis Fagiani, por ejemplo, y, y demás, y, y sabemos que hay como un distanciamiento, o por menos una distancia eh, ideológica en esa, en esa defensa. Lo, que, de lo que pasa es que la predisposición a la lucha y al planteamiento de todos estos temas que tienen los dirigentes que viven la problemática día a, día a día, porque cada uno de los dirigentes de las regionales de la CGT están sufriendo cómo aniquilan día a día las microregiones Y, y, y las pymes, y acá hay una situación hoy en el reclamo ya están, tanto los dirigentes sindicales como los empresarios conjuntos no olvidemos algo, sin patronal no hay trabajadores, sin trabajadores no hay mucho sentido de tener organizaciones sociales y sindicales entonces me parece que los primeros que los entendieron son el, el paragolpe los que primero sufren eh, la consecuencia de perder puestos de trabajo que son los dirigentes locales. Uh -huh. De ahí a poderlo transmitir o poderlo plasmar a través de sus representantes nacionales, yo soy todavía un poco escéptico. Uh -huh. ¿Cómo ves la posibilidad de la reforma laboral? Eh, porque más allá de que tiene el rechazo absoluto de la población... La, de la, la, de la, la reforma laboral no salió porque el poder político entendió que no era una medida, pero la CGT no fue contundente en su pelea. Si vos tenías a Pablo Moyano de Camionero, tenías a Palazzo de Bancarios, tenías algunos gremios, la CTA, en cualquiera de sus dos, eh, digamos, versiones, pero no tenías a una CGT que dijera que no es más. Eh, por esas cuestiones de la historia, yo he estado eh, en el mismo lugar físico donde el triunviro iba con decisiones de eh, acordar algunas mejoras de esta ley, pero de sacar la ley al fin. Pero me parece que la resistencia que hizo el poder político en las cámaras de senadores en la Cámara de Diputados, y este grupo de, de, de, de dirigentes sindicales es lo que hoy hace que los argentinos no hayamos sufrido este aniquilamiento, digamos, esta eh, mortandad de derechos que tenemos adquirido, porque acá hay un problema, quien ya hoy tiene 65, 64, 63 años, estas reformas quizás eh, no le no impacten, pero quien tiene 35 años y todavía le quedan 15, 20 años biológicos más todos los que tiene que aportar para jubilarse, corren riesgo de que esa famosa reforma que está en Brasil de aumentar los años para jubilarse y todo eso, también impacte. No es una cuestión que sea solamente en vamos a cambiar la jornada laboral, sino hay una serie atrás de cuestiones que hay que estar muy atentos. Uh -huh. Marcelo, ¿cómo viene el tema paritarias en La Pampa? Bueno, el gobernador de la provincia, atento a que ya se había iniciado el procedimiento por el pedido de las organizaciones sindicales, tanto por usted, PAMET, en las docentes y por la intersindical ha decidido eh, generar la apertura de las paritarias el día 6 de marzo a las 9 de la mañana. Eh, esto todo en vista de que nosotros tenemos una... No sé si llamarlo una ventaja, pero sí una posibilidad de sentarnos con nuestros trabajadores cara a cara y no tener que discutir una pérdida de 15, 20 puntos como en Provincia de Buenos Aires hacen los docentes para ver cómo empatan el año que viene, el año pasado, para ponerse en este año. Nosotros seguramente vamos a, a fijar una pauta de negociación que será... Eh, mirar firmemente la inflación, que nuestros trabajadores no pierdan poder adquisitivo y generar algún tipo de mecanismos, eh, digamos, en el tiempo más corto que no semestrales para, vuelvo a decir, vamos a tener un año donde ya estamos convencidos que la inflación que puso el gobierno nacional en el presupuesto nacional es ficticia, que vamos a estar muy por arriba, y la pérdida mensual y constante de los salarios eh, mella en toda la economía de nuestra provincia. Entonces me parece que ahí va a estar la clave y creo, soy muy optimista de que vamos a llegar a un acuerdo muy ventajoso para todas las partes. Uh -huh. Bueno, la mayoría de los gremios hacen foco en la cláusula gatillo como un factor muy importante. Para nosotros fue una herramienta que en el año 2018 nos permitió eh, ir acompañando el proceso inflacionario eh, deformado que tenemos en la República Argentina ¿Te imaginas que hoy hablaban, eh, hace un, un mes y medio atrás, hablaban del 24, el 22, el 23%, el 20 alguno de inflación para este año? Y si todo se da como vemos, vamos a tener 6 puntos entre enero y, y, y febrero. Pero bueno, el gobernador ha privilegiado que el ajuste no pase por los trabajadores, sino ha tomado al trabajador estatal si, también como una de las herramientas para mover la economía de nuestras ciudades. Cuando si, si, nosotros eh, vemos, que a la hora del cobro de nuestro plan de tetales funciona la despensa, el comercio, entonces me parece que ahí va a estar la clave. Muy bien, bueno, eh, pensás esto de que seguramente va a superar el 35%, ¿no? La inflación de este año. Eh, o sea, no, no tengo que ser muy sí. un, un iluminado para mirar que si en los primeros dos meses vamos a estar en el 6%, el año no va a redondear el 20%, como ellos dicen. Pero bueno, acá yo ayer escuchaba. Algunos economistas nacionales, eh, digamos, eh, que están con una posición contraria a esta política económica, que ya hablaban del 40, escuché a Martí Tetaz, que es un vocero de las medidas económicas de este gobierno, que tuvo que reconocer que ya la inflación no va a estar en el parámetro de lo que ellos indicaban. Entonces esto, esto está claro, me parece que el gobierno nacional día a día le agarran su política, pero cada día agrava más la situación de los trabajadores y de los ciudadanos de a pie. Bueno, eh, complicado el tema de despido, me imagino que debe ser una preocupación grande ahí dentro sí, de él. La... nosotros tenemos eh, una, una gran preocupación por el crecimiento de la conflictividad laboral, porque acá hay una cuestión, cuando un comercio cierra, no cierra porque quiere cerrar o porque se cansó se va de vacaciones, cierra porque los números no le dieron, pero tampoco tiene la plata para la indemnización, tampoco tiene la plata para el reconocimiento de los derechos que tiene que tener el trabajador y ahí empieza una disputa, que se agrava porque en las conformaciones laborales como la nuestra, donde la proximidad entre el trabajador y el empleado lo hace amigos, acá nos conocemos todos, el empleado es amigo de su patrón, y muchas veces termina involucrando una relación personal en estas discusiones que agrava poder encontrar soluciones. Así que estamos trabajando en eso, eh, la gente de la subsecretaría, de las direcciones, están, te digo, a tiempo completo con el tema de las audiencias para ver cómo vamos encauzando esta conflictividad. Marcelo, muchas gracias. Le agradecido, soy yo. Un abrazo. Que tengas buen día. Hasta luego. Marcelo Pedonta, eh, subsecretario de Trabajo de la provincia de La Pampa, conversando con nosotros en la mañana quermesera, confirmando que, bueno, el 6 de marzo eh, será la reunión por paritarias a las 9 de la mañana con todos los gremios de la provincia. Seguimos en la mañana quermesera hasta las 12 del mediodía. La mañana quermesera. Hasta el mediodía en el 106.1. Fuimos cerrando uno a uno cuatro bares. Montevideo ya hacía rato amanecía. Vos me auguraba soropeles y ultramares. Y al regresar del baño, ¿quién no te creería? Desorientado y confundiendo vocaciones, yo estaba preso en mi alegría diletante. Me fui a Madrid con mi guitarra y mis canciones haciendo caso a tu consejo delirante y hoy que pasaron 22 de diciembre ya